Amables oyentes, esta es la cuarta parte del resumen de la Biblia destinado, como ya he dicho varias veces, a quienes todavía no han tenido suficiente tiempo ni ocasión para familiarizarse con las sagradas escrituras y a aquellos que necesitan o quieren recordar algunos aspectos fundamentales de su contenido y su mensaje. En la primera parte hemos comentado los libros del Pentateuco, o sea, el grupo de los cinco libros de Moisés y los doce llamados libros históricos. En la segunda plática nos ocupamos de los cinco libros poéticos. En la tercera estuvimos recordando los diecisiete libros proféticos, cinco correspondientes a los profetas mayores y doce pertenecientes a los profetas menores. Y hoy, llegando ya al Nuevo Testamento, nos detendremos en un breve comentario sobre los cinco libros históricos de esta parte de la Biblia, es decir, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos de los Apóstoles. A veces suelen hacerse dos divisiones. Los cuatro primeros se llaman libros biográficos, por relatar la vida de Jesús, y el quinto suele ser considerado como el único libro histórico porque relata los primeros tiempos de la vida de la iglesia cristiana. Sin embargo, en última instancia, lo cierto es que los cinco libros son históricos en cuanto a su contenido y mensaje. El primer libro histórico del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, escrito a mediados del primer siglo de la era cristiana. Su autor fue uno de los doce discípulos de Jesús que siguió al Señor abandonando su odioso oficio de cobrador de impuestos al servicio del imperio romano. Mateo dirigió su evangelio principalmente a los judíos, para demostrarles que Jesús era el anunciado hijo de David, el Mesías largamente esperado, el Rey tantas veces mencionado en las profecías. El libro muestra frecuentes y estrechos vínculos con el Antiguo Testamento, reiteradamente citado en sus capítulos. Por eso, su primer versículo dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este evangelio, igual que el de Lucas, afirma que Jesús fue hijo de una virgen llamada María, pero Mateo es el único que relata la visita de los magos de Oriente. El libro culmina con el gran mandamiento dado por Jesús a sus seguidores, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El segundo libro es el Evangelio de Marcos escrito por lo menos 15 años después del de Mateo y varios años después del de Lucas, aunque en la Biblia ocupe el segundo lugar. Su autor fue compañero de viaje de Bernabé y Pablo, pero al parecer escribió su Evangelio mientras era discípulo del apóstol Pedro. Muchos eruditos afirman que este libro fue escrito antes que el de Mateo y en tal caso sería el primero de los Evangelios. Su mensaje está destinado principalmente a los romanos, enfatizando a Jesús como el poderoso y obediente Hijo de Dios. Es un evangelio dinámico, lleno de acción. En el versículo 45 del capítulo 10, leemos que Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El tercer libro es el Evangelio de Lucas escrito alrededor del año 60 de nuestra era por un médico que fue compañero del apóstol Pablo en la actividad misionera. Su mensaje se dirige particularmente a los griegos y destaca la naturaleza humana de Jesús, el hombre perfecto, sin omitir su condición de Dios encarnado, que afirma desde el mismo principio al relatar su milagroso nacimiento. En el capítulo 24, versículos 5 y 6, leemos la célebre expresión de los ángeles cuando Jesús resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El cuarto libro es el Evangelio de Juan, escrito hacia fines del primer siglo, tal vez alrededor del año 90 de la era cristiana. Su autor fue el apóstol Juan, uno de los doce, Este evangelio no está dirigido a una comunidad específica, sino a la cristiandad en general y a quienes estaban a su alrededor. Su principal objetivo, que ya he mencionado en una plática anterior, se encuentra en el capítulo 20, versículo 31, donde Juan declara que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Finalmente, el último libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Hay quienes creen que pudo haber sido escrito en el año 63 aproximadamente. Su autor es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Es la continuación histórica del relato de los Evangelios y relata la historia de la Iglesia Primitiva y el progreso del cristianismo. En ese sentido, el Libro de los Hechos es también una introducción que facilita la lectura y comprensión de las epístolas que comentaremos en nuestro próximo estudio. Este libro también suele ser llamado Los Hechos del Espíritu Santo por el particular énfasis que pone en la poderosa actividad de la Tercera Persona de la Trinidad. Antes de hacer un paréntesis hasta el programa venidero, permítanme leerles en el capítulo 4, versículo 12, un pasaje que se refiere a Jesucristo.